El autobús de la Ribera. Información de nuestros pueblos en la programación local de Radio Tudela. Todos los pueblos de la Ribera tendrán parada. Conócelos más de cerca. El autobús de la Ribera en Radio Tudela. Ponemos en marcha el autobús de La Ribera. Nos encanta viajar por La Ribera y conocer a personas que nos quieran contar alguna historia. En este caso viajamos hacia Cintrónigo. Viajamos por el río Olama y nos encontramos en Cintrónigo, donde vemos en la parada a su alcaldesa. Doña Raquel Garballo, ¿le apetece subir al autobús? Encantada de la vida, aquí estoy esperando. Pues Para venga. Vivir. Subimos al autobús y vamos a dar una vuelta por Cintrónigo Una vuelta en la que queremos conocer mejor esta localidad Hablar con su alcaldesa y que nos enseñe bueno, pues las cosas que más le gusta Por ejemplo, alcaldesa, ¿cuál es uno de sus rincones favoritos de Cintrónigo? Pues uno de mis rincones favoritos ahora es el parque Porque como tengo un hijo pequeño, uh -huh. me da igual ¿eh? cualquier parque eh, creo que es un momento en el que pues después igual de toda la jornada de trabajo y de todos los problemas que tenemos que no son pocos pues esparcirme en el parque con mi hijo al que le, no le dedico todo el tiempo que quisiera pues para mí es uno de los rincones favoritos pero si sí he de decir a mí me encanta eh, el parque de capuchinos y la ermita de la Purísima yo de vez en cuando me pego un paseo hasta allí y, y me siento un rato Oye, eh, si en, en todas las localidades de Riberas, cuando hablamos con personas de, lo, de las localidades, tanto de la ciudad de Tudela como de los pueblos, nos encontramos con un problema de, de las mascotas, ¿no? De, de las cacas de los perros. Mm. Eh, ¿De alguna forma a vosotros también os sucede? ¿Entendemos cómo lo habéis paliado, ¿Cómo lo intentáis solucionar estos temas? Porque no es fácil, ¿no? No, no es fácil, es muy complicado y luego cuando haces una iniciativa... Pues las críticas, muchas veces, sin, sin haberse informado, pues vuelan. Voy a poner el ejemplo. Nosotros tenemos ese problema. Nuestros municipales multan. De hecho, en el, en el, coche, en el coche en el que suelen patrullar eh, normalmente, la policía lleva unas bolsas, incluso también cuando van a pie, bueno, pues para aquellas personas que van con perros y necesitan, porque puntualmente eh, se las ha olvidado en casa, les dan una bolsa. Pues yo creo que muchas veces esas bolsas ni se, ni se, ni se utilizan. ¿Qué pasa? Que la gente se queja y en su día hicimos un pipicán. Uh -huh. Es verdad que no es un pipicán de no sé cuántos mil metros cuadrados. Pues es un pipicán precisamente para que los perros en las afueras del pueblo, no en el centro del pueblo, vayan, hagan sus necesidades, beban un poco de agua y se vayan. O sea, no es para que se queden allí. El pipicán, eh, yo, yo antes de hacerlo estuvimos revisando y mirando junto con el arquitecto y el concejal de obras, eh, otros pipicán de otras zonas y de otras localidades. Y por supuesto tienes auténticos parques, que más que un pipicán pues es un parque, y luego tienes otras zonas que son cerradas, precisamente pues eso, para, para evitar que los perros hagan sus necesidades por la acera, si además a eso, porque yo no le he echo la culpa a los animales, le ¿eh? he echo la culpa a los dueños, o sea, lo que tienen que hacer es que si en un momento determinado su perro se hace cacas en la acera o en la calzada, que lo recojan y lo no tienen a la papelera. Pero además tienen la oportunidad de utilizar el pipicán, pipicán que ha sido muy criticado. Me, me consta por las personas que tienen perros pues porque todo lo ven mal yo creo que hay que concienciarse y es decir, vamos a intentar llevar a nuestro perro allí para educarle y que vaya a hacer sus necesidades allí que en un momento puntual lo hace en la calle con recogerlo vale bueno, yo, yo espero que, que con el tiempo tenga más aceptación y, y todo este tipo de iniciativas Porque no, es, no, no solo va a haber uno, ¿eh? vamos a intentar hacer más, pero ya uh -huh. sabéis lo que pasa con el tema de los presupuestos, que tenemos nuestras limitaciones. Entonces, no se podían haber hecho cuatro pipican en Cintrónigo de golpe, porque también hay otras necesidades. Bueno, ya que estamos hablando de, de Cintrónigo, hablamos de turismo y, y hablamos también de gastronomía, ¿no? de algo que también cada vez os gusta potenciar más. Además, con esas jornadas gastronómicas que son en, durante el mes de octubre o noviembre, ¿eh? creo recordar sí. que es ahí cuando lo hacéis, eh, la tradicional jornada gastronómica. Pero sí que es cierto que cada vez estoy viendo que os gusta promocionar más vuestros restaurantes, vuestra hostelería, ¿no? Sí, por desgracia, Cintrónigo, un casco antiguo muy turístico no tiene. Tenemos eh, una iglesia que es preciosa, la que invito a todo el mundo a, a visitar. Antes he hablado también de, de la ermita, pero el casco viejo como tal, pues nosotros no disponemos de un museo eh, como pueden disponer en otros pueblos eh, cercanos o de un monasterio, no, como puede ser el caso de de Pitero, Pero nosotros tenemos pues una gran variedad de ofertas de ocio y de gastronomía pues que he de decir que no cuentan muchos pueblos de la Redonda con las mismas. Eh, yo creo que el que viene a Cintrónigo puede venir a descansar por supuesto a, a ver nuestro pueblo a visitar nuestro pueblo que es muy bonito y muy extenso que tiene para tiempo pero sobre todo tiene mucha oferta tanto deportiva como de ocio. El ayuntamiento prácticamente todos los fines de semana prepara junto con sus aso asociaciones. Ya sabéis que yo siempre doy la enhorabuena y me gusta hacer una mención especial a nuestro tejido asociativo, porque sin ellos sería imposible hacer ni la mitad de las cosas que, que el ayuntamiento oferta. O sea, que desde aquí también quiero aprovechar para, para darles las gracias a todos y cada uno de ellos, porque si no sería imposible tener esta oferta tan variada que tenemos de... De, de las asociaciones y luego eh, la gastronomía en como bien has dicho en el mes de octubre este año vamos a intentar ya lo voy a, a adelantar, no sé si me dirán algo pero queremos traer el, el día de la cofradía del, del aceite aquí a, a Cintrónigo en el mes de octubre ya sabéis que siempre el primer fin de semana de octubre es el sí. fin de semana que, que eh, destinamos a promocionar gastronomía navarra nuestros restaurantes y nuestros bares pues, hacen pinchos y, y platos típicos y la verdad es que va tomando cada vez un cáliz más importante, además de las personas que vienen como pregoneros pues de los invitados, incluso ya vienen autobuses de otras eh, comunidades autónomas eh, desproceso para, para esa fiesta. Por eso queremos no sé, intentar durante el mes de octubre, ¿no? que también es el mes de la vendimia, eh, potenciar el tema de la gastronomía para que, para que sea un referente, ya no solo en toda Navarra, sino en las comunidades de, de alrededor. Eh, estamos comprobando, el año pasado el, el Día del Aceite se hizo en Valle de Hues, creo recordar uh -huh, sí, sí. Estuvo Recuerdo. muy bien, oye, y qué parques tan bonitos tienen por ahí, eh Madre mía, lo que han invertido, qué zonas tan chulas que se veían, eh Sí, sí, pues pues aquí cuando vengan no va a ser menos. Bueno, bueno, pues a ver si se cumple, veremos a ver si se constata. Además que siempre se dan nuevos cobrades, en fin, que es un acto muy bonito el que se realiza. Pues hablamos de turismo, hablamos también de actividades festivas y yo creo que, que, bueno, que San Juan es una fecha en la que se celebra por todo lo alto en Cintrónigo, con las sanjuanadas, con el cuelgue, volteo y descuelgue de la chapalangarra, en fin, tradiciones muy arraigadas en Cintrónigo. Sí, además, eh, junto con las fiestas de septiembre, porque nuestros patrones son la Virgen de la Paz y, y San Juan, eh, las fiestas de San Juan son... Así como generalmente mucha gente en, en septiembre aprovecha los primeros días en, aprovechando la patrona, el día de la mujer o el día del niño y después se marcha, San Juan, por norma general, es verdad que también hay excepciones la gente se queda, son unas fiestas muy esperadas y, como dices, además, con mucha, mucha tradición. O sea, el, el arraigo a, a la fiesta de San Juan es importante en Cintruénigo y, y, bueno, pues está la historia de, del Chapalangarra, ¿no?, que, que lo cuelgan y lo, lo voltean, pues en, en, en señal del, del desprecio que se le tenía a esta persona en, en Cintruénigo Y, bueno, comenzando con eso, el día... 23 a las 12 del mediodía, que bueno, que llevamos. Ya el fin de semana pasado um, sí. hubo, pues es el campeonato Circuito Rivera de Navarra Padel, que ya teníamos aquí mucho ambiente, teníamos también el Día de la Familia, hubo exhibición de patinaje, eh, el Día de la Familia también se celebró en la en la piscina, tuvimos concurso de, de pesca, o sea, todo lo que va un poco en torno a la fiesta de San Juan pues está distribuido entre, en este caso toca fin de semana, ¿no? Pues entre los dos, dos fines de semana y la semana previa al, al 24 de junio. Tenemos, eh, tenemos y hemos tenido eh, varios conciertos en el salón de actos de la, de la residencia a las ocho de la tarde. Hoy mismo a las ocho y media tenemos en, en el aula de ...de trompeta y a las seis... En, ...en el Salón de Actos de la Residencia también... ...tenemos el aula de saxofón... ...y mañana continuamos con el aula pop musical... ...también a las ocho de la tarde... ...pero en este caso es en el Centro de Artes Avenida... ...el miércoles tenemos el concierto... ...de, de las aulas de piano y las de violín... ...una a las siete... ...y otra a las ocho y media... ...o sea que el que venga aquí... ...va a poder disfrutar también... ...de nuestros músicos. Ya que, ya que estás hablando... ...no quería dejarme... ...esa historia que, que hablamos del Chapalangarra... Eh, nos, podría, ...nos la podrías volver a, a, a contar... ...para tenerla más presente. Sí, pues el Chapalangarra era un... ...una especie de militar... ...que se portaba muy mal con la, con la gente de Cintrónico... ...y cuenta la historia que eh, pues cuando ya los sirvoneros se enfadaron pues lo cogieron lo colgaron y lo voltearon y lo hicieron sufrir bueno y lo llevaban arrastrando por las calles de, de centro único por las calles del pueblo y ahora se hace una pues una escenografía y es verdad que se le cuelga bueno luego lo queman en la hoguera se le cuelga se le cuelga en la plaza del ayuntamiento a las doce del mediodía y luego en la hoguera a la tarde se le sube arrastrando por las calles del pueblo y se le y se le Se le cuelga. Para, como para portarte mal en Cintruénigo, ¿eh? No, no, no, ni hablar, <risa> ni hablar. <risa> Oye, Raquel, ya que estamos hablando, eh, también hay que recordar que sigue esa tradición de la romería al río Alama, los concursos de calderillos, porque al final en Cintruénigo se llaman calderillos, los calderetes son calderillos. Calderillos, y antes <risa> has dicho San Juanadas, el baile es San Juanera, ¿eh? sanjuanera es verdad, es verdad, el baile es San Juanera. Al que, al que, a que además, yo, como he dicho, ¿no? Se cuelga el chapalangarra a las 12 del mediodía el, el jueves. Eh, a las nueve es el volteo y la subida de, de Chapalangarra hasta la hoguera, que este año lo va, la va a encender la asociación, la de ecuatorianos residentes en Centro Énigo, y a las 9 y media, en el mismo paseo, estará con, acompañados por la Asociación de Gaiteros de Centro Énigo y la Asociación de, de Amigos de la San Juanera, pues todas las personas que quieran bailar la San Juanera. Ha habido diferentes cursos. Eh, ...para la gente que no sabe bailar, para, para aprender... ...y el que sabe pues un poco para, para perfeccionar... ...yo también quiero dar las gracias desde aquí... ...tanto a los gaiteros como a la Asociación de Amigos de San Juanera... ...porque en fin, su amigo eh, se había perdido un poco la tradición... ...y unos años atrás, pues estos amigos de la San Juanera... ...lo que han hecho ha sido intentar eh, meterlo pues también en los colegios... ...desde la guardería, ¿no? Y a, y a mi hijo eh, vienen las personas a bailar, les enseñan la canción... La verdad es que esa tradición se ha reavivado pues, en estos últimos años gracias, como digo, a estos, estos voluntarios y a estas personas. Pues vamos a, a escucharla, tú? si te parece. En el autobús de La Ribera, hoy también hablando, por supuesto, de tradiciones como es esta que nos está contando. También eh, nos llamaba mucho la atención que volvéis a tener a esa exhibición de toreo con Javier Marín. Bueno, no es volver a tener, pero que se vuelve a tener de nuevo una exhibición y además va a haber un espectáculo con recortadores. Es el sábado 25, ¿verdad? Correcto. El sábado 25, bueno, el, el, el 24, el 23 tendremos también una Una orquesta, una verbena, y por eso yo sé que, bueno, es jueves a la noche, pero la gente se puede acercar a Centrónigo eh, con, con, con motivo, como digo, de, de ver las sanjuaneras y luego quedarse a cenar aquí y salir a la, a la orquesta Caoba. El viernes tenemos también las auroras, está el concurso de calderillos, como llamamos aquí en las piscinas. La gente bajará a las espeñas, es verdad que la Asociación Ajucia, a la que también quiero dar las gracias, pues ha intentado volver a, a, a rescatar esa tradición de bajar al río. Ahora pues muchos nos quedamos o bien en las piscinas o bien en los cuartos, pero hay que volver a bajar al río. Se prepara, gracias a la, a la brigada municipal también y a los técnicos que aquí tenemos, eh, toda la zona de Las Espeñas, justo bueno, pues, para que me entendáis, y los, y los oyentes me, me entiendan, donde hacemos la, la traída de las vacas. Ahí vamos a preparar también... Una fiesta, van a preparar una fiesta los jóvenes. En las piscinas, pues estará el trío Tiffanis a las cuatro de la tarde. Y ese mismo viernes tenemos a las ocho de la tarde un encierro, ¿eh? Para aquellos amantes de las vacas, pues eh, tendremos un encierro a cargo de la ganadería Hermanos Colama, Coloma y después habrá vaquillas en la plaza, como digo, a las 8 de la tarde. Muy bien, ya tenemos infantil. el acto protocolario de, de, de todos los días, y como bien decías, ya desde el pasado fin de semana, pues eh, inaugurando el verano, ¿no?, que tenemos con, con San Juan, que es un, un programa sí. que lo, lo preparáis ya año a año. Sí, y luego, y luego como digo, ese mismo viernes tendremos unos paseos a la orquesta Tiffany, y el sábado, porque claro, al tocar en, en viernes también ampliamos al sábado, Pues tenemos la exhibición de Toreo con Javier Marín y un espectáculo de recortadores, son tres novillos de, de todo pasión, son sin muerte, ¿eh? cuatro vacas para recortadores y después pues, vaquillas para la plaza, será pues, a las cinco y media de la tarde. Uh -huh. Tenemos la Orquesta Sonora Dance en la sesión infantil en los paseos y encierro de vacas a cargo de la ganadería Hermanos Coloma también a las ocho. Y bueno, por la, por la noche en los paseos tenemos a la Orquesta sonora danza son hace, lo hacen muy bien, lo hacen muy bien, la verdad es que nos ha tocado verlos y es un show muy muy interesante el que preparan, así que los paseos vestirá de nuevo su su mejor vestido con toda la hostelería que además es una de las zonas más visitadas sin lugar a dudas de Cintruénigo Raquel yo yo por eso que, que invitar a todo el mundo que como ven tenemos una oferta muy muy variada de, de actividades durante digo, a lo largo de todo el fin de semana y, y, de, y de la semana que le, que le precede bueno, ya saben que en Cintrónigo aquí los que vienen no son forasteros, sino que son otros más y los acogemos pues, como si fueran eh, de la familia Muy bien. O sea, que invito a todo el mundo que venga porque además va a ser buen tiempo ¿eh? hemos contratado el tiempo <risa> Esperemos que se mantenga, porque esta semana va a ser una semana de mucho calor, esperemos que se mantenga de cara al fin de semana. Oye, ya que estamos hablando, eh, hemos comprobado en esta, la pasada semana que tuvimos que estar muy pendientes de todas las declaraciones, bandos eh, relacionados con, con el agua. En este momento, eh, acercándonos a las fiestas de San Juan, pues suponemos que será también una de las conversaciones que estará también presente uh -huh. en los ciudadanos, porque al final se sale más a la calle, se habla. Eh, ¿Cómo está el, el cirbonero y las cirboneras? Pues ya más tranquilos. Yo creo que fue una alarma innecesaria. Yo lo mantuve desde el principio. Nosotros desde la mancomunidad de Aguas de Fitero Cascante y Cintrónico teníamos unos análisis posteriores a ese análisis que se había hecho. No se esperó ni al contraanálisis y yo creo que después de ocho días que tardaron en darnos la noticia, que vamos, ellos dicen que se tarda ocho días, yo, yo creo que, que con tres días, porque así nos lo ha corroborado nuestro, nuestro laboratorio, eh, se sabe más que de sobra. En ocho días podríamos haber tenido gastroenteritis y si aquello hubiera estado mal, pues todo sin años. Eh, se habló con el Centro de Salud, con el Hospital Reina Sofía, no ha habido ningún caso de gastroenteritis ni nada. Creo que fue un hecho aislado y puntual, como así se corroboró después cuando los análisis del Gobierno de Navarra también dieron negativos. Creo que nos tenían que haber tenido en cuenta, o sea, había unos análisis de un laboratorio, laboratorio homologado, que también da el visto bueno Gobierno de Navarra. Al final la autoridad competente es eh, Gobierno de Navarra, en este caso salud, y habrá que respetarlo, pero yo fui muy contundente con con mis declaraciones y creo, vamos, por lo que yo he visto, que en ningún pueblo, cuando digo absolutamente en ningún pueblo, cuando ha pasado el tema de la, de la coliforme, se ha publicado en los medios de comunicación, a no ser que hubiera sido un caso muy grave. Mm -hmm. Incluso nuestro, nuestro presidente de la comunidad también pues, hizo alusión a otros casos de otros pueblos que nadie más supo nada, porque se esperó siempre a un contraanálisis antes de alarmar de esta manera a la población. La población estaba muy asustada y yo creo que yo tenía que estar... A, A la altura, intentar calmar a la gente porque nosotros teníamos unos análisis tanto del, del depósito como de la red propia de Cintrónigo que eran, eran negativos. ¿Y ¿Has podido hablar con algún componente del gobierno navarra sobre este tema y qué te han dicho? Ah, hablé con la presidenta. Pues que ellos iniciaron un protocolo. Pues muy bien, pues inician el protocolo, pero yo creo que fue, que las formas no fueron las adecuadas. Yo desde luego no voy a ser quien diga que lo que tiene o no tiene que hacer el, el gobierno de Navarra y, ni mucho menos que se incumpla ningún protocolo, pero yo creo que también hay que medir, ¿no? Porque eh, que en un caso puntual, hace poco me dijeron que, que en, no sé si me dijeron que fue en Cabanillas, en un pueblo de aquí había pasado algo similar con una fuente y que yo sepa no ha aparecido en ningún medio de comunicación. Entonces nosotros lo que sí queremos, pues que se nos explique si en todos los casos se ha hecho eso y cuántos casos ha habido a lo largo del año y cómo se ha ido, cómo se ha ido eh, actuando en cada uno de ellos. Eh, a la espera de alguna noticia o algo más, que, porque lo que está claro es que, que sí que decíais en alguna entrevista que te he podido leer que, que estáis de acuerdo en que el agua no es de muy buena calidad y que de hecho en la, en la ribera de Navarra somos una de las zonas de Navarra en la que más agua embotellada, no solo en cintrónico, eh. o sea, que, sí, sí. que, es, que es algo común. Pero en este momento el, la situación está, está de la misma forma, cogiendo el agua del, del canal de Lodosa, que es de donde lo cogéis vosotros. Así es, hombre, ya sabemos eh, que en principio pues el agua del canal de Lodosa no es lo mismo que te venga del Moncayo de un manantial. Pero precisamente por eso es por lo que se hacen unos controles muy exhaustivos, no solo los que obliga el gobierno de Navarra, sino que triplicamos eh, los, los análisis. Eh, dicho eso, yo desde aquí, ya lo dijo el Gobierno de Navarra, pues eh, animo a que nos traigan el canal de Navarra y que nos ayuden porque sí que se quiere retomar la conducción de agua que tenemos desde el pantano de los fallos, desde Torrellas, para que eh, nos suministre a nuestra mancomunidad en la que formamos parte, Cascante, de y Cinturinio, que tenemos un proyecto que está encima de la mesa y que bueno, la presidenta dijo que aprovechando las circunstancias, pues que lo había leído y que bueno, que ya cree que puede salir adelante. Bueno, pues veremos, ¿te dijo fecha? Mal un bien, pues nos quedaremos con eso, pero yo desde luego estaba molesta por las formas de comunicar y porque creo que las cosas no se deben hacer así, sino que se deben hacer de otra manera. Antes de bajar del autobús, ya que estamos hablando de La Ribera, cambio de gerente en Consorcio Eder, eh, se está intentando, entendemos, dar un, eh, un nuevo sentido. ¿Tus sensaciones del Consorcio Eder en estos momentos? Bueno, yo, yo hablé con, con Eneco, tuve la oportunidad de hablar con él, mi partido se posicionó en, en contra de, de que se le echase a la, a la gerente que había estado durante estos 16 años. Creo que, bueno, pues como argumentamos desde UPN, que se podía haber dado otra oportunidad, la mayoría es la que, la que decidió en consorcio de los, somos demócratas y aceptamos lo que dice la mayoría. Yo espero que ahora, si hay un proceso selectivo, sea un proceso con cabeza y se tenga en cuenta a, a, a personas de todo tipo, de toda condición y, sobre todo, pues, personas preparadas. Eso es lo que a mí se me ha transmitido. Yo creo que quizás se podían haber hecho las cosas de otra manera, es nuestro parecer, y por eso UPn voto, voto en contra y, bueno, estaremos a la, a la, a la espera. Nosotros estamos en minoría y la iniciativa eh, salió para adelante con el apoyo no solo de políticos, sino también de otros profesionales, y bueno, tendremos que estar a la espera. Hablando con Raquel Garballo, alcaldesa de Cintrónico, hemos hablado de turismo, de, de, las, de las fiestas de San Juanes, del Consorcio Eder, un paseo en este autobús de La Ribera, un verdadero placer haber eh, compartido este trayecto. ¿En qué parada te dejamos? ¿En la del parque? ¿Tienes que ir a estar con algún familiar en el ayuntamiento? ¿Dónde quieres Déjame que te deje? A... Ahora estoy todavía en el ayuntamiento, pero me dejas en la de la guarde que tengo que ir a por el peque. Y, bueno, se me ha olvidado también una cosa. Dentro de este fin de semana, <risa> dentro de la, de la actividad que tenemos, bueno, pues que no se nos olvide que el día 26 tenemos también que ir a votar. Y, como no, pues yo voy a pedir el, el voto útil, el, el, el voto para Unión del Pueblo Navarro, Partido Popular, porque creo bueno que... que Que Navarra se merece más y, y que estamos trabajando por Navarra en el conjunto de España y que es muy importante que el próximo domingo, eh, yo sé que la gente está cansada, estamos siempre con la misma historia, pero si somos un poco eh, coherentes y nos preocupamos de verdad por lo que puede ser nuestro futuro de Navarra y el futuro de España, eh, si a España le va bien a Navarra le irá bien también, eh, tenemos que ir a votar. Encantados de haberte escuchado y que, de que nos hayas acompañado en este autobús de la Ribera. Que vaya muy bien, alcaldesa. Pues muchas gracias, Paul. Un beso muy gordo y ya sabéis, venid a Cintruénigo que tenéis las puertas abiertas. Gracias. El autobús de la Ribera hoy con parada en Cintruénigo. Veremos, a ver, iremos a tu localidad, nos invitarás. ¿Querrás subir en el autobús de la Ribera? Nosotros pasaremos. El autobús de la Ribera.